Yeah. medio guardando la eh, guardando la distancia pero como medio servicio viso el de Sun City Girls. Ah, ¿sí chafre, ¿sí saliste, ¿Se ha hecho Sí, Creo que está escuchando ese weón cuando estás se... <risa> trabajando. Ah, Pero hablando de sí. no, ese güey bueno, es, eh? sí. es, bueno, es cuático. Es ese es cuático de virtuoso, güey. No, Se sí. no. No, esa también. Sí. esa los no. No, no. No, no, no. No, Okay.